Thank、you también conservo su retrato un rizo de sus cabellos esos cabellos de azabache que yo jamás puedo olvidarlos que yo jamás puedo olvidarlos que yo jamás puedo olvidar l o s que yo jamás puedo olvidar l o s Oye, Lucho, recuerdo del carnaval de Barranquilla en Niño Jesús. Carmen también me dio una cadenita con un trito del nazareno para que nunca la olvidara. Y yo le dije, prenda amada, pedacito de mi vida. Te juro por el nazareno negra, que tú serás mi consentida, jefa, que tú serás mi consentida, que tú serás mi consentida, que tú serás mi consentida, que tú serás mi consentida. Claro, Carmen olvides a Juan, no mono. muy Y ahora en solo luz, compañero rico, arriba v d c t o rey, r e s Pepe.